que está sorteando Turismo de la Municipalidad de Viedma en el marco de eh, la tercera edición de la Noche de los Bares. ¿eh? Hasta las 2 de la tarde hay tiempo para ser parte de eso. En un ratito vamos a estar repasando bien cómo podéis hacer para participar. Son 20 cenas que se van a estar sorteando y para disfrutar en la Noche de los Bares, que será mañana sábado. ¿eh? Así que bueno, sí. pero nos vamos a otro tema. Sí, nos vamos al tema de las comunidades originarias en la provincia de Río Negro, porque el próximo lunes... Uh -huh. Eh, nos ha adelantado fuera de aire Doris Cañumil, que está en línea con nosotros Ah, del CODESI Del CODESI eh, Se va a reunir el ministro Di Giacomo, ella nos va a confirmar o no eh, Si es el ministro de Giacomo con quién eh, Con el CODESI Para Mira. analizar eh, las situaciones de las comunidades originarias en la provincia Buen día Doris Cañumil, Walter Rosario, te saludamos, ¿cómo te va? Muy buenos días Bueno, ¿es así? ¿Cuál es el motivo de esta reunión? ¿La convocaron ustedes? Eh, no, en realidad, eh, debido a que el, la comunidad de las Aguadas se está manifestando y reclamando, digamos, el reconocimiento de, de su territorio, eh, el lunes se va a realizar, el señor ministro ha convocado una jornada de trabajo, tanto al CODESI como a la Dirección de Tierra, a los fines de empezar a trabajar en la regularización y... empezar a eh, ¿cómo decir? a unar la documentación existente no uh -huh. en las dos instituciones como para poder eh, resolver la situación, me imagino eh, todavía no tenemos una propuesta concreta, pero digamos que vamos a esperar que sea así eh, Doris, ¿y cómo ven ustedes eh, desde ese punto de vista, como CODESI eh, qué respaldo le dan a la comunidad de Las Aguadas que justamente está diciendo que hay documentación y el gobierno por otro lado ha negado que está que existe esta documentación eh, mira en realidad en nosotros lo que consideramos es que lo que hay es en la en el estado en este caso provincial la aplicación de la ley 297 que es la ley de tierras y colonias eh, y nosotros lo que pedimos que es una congruencia de derechos que para eh, ejecutar una ley, digamos, de tierra, se tenga en cuenta también los derechos indígenas. Eh, pensemos que en la provincia no existe el reconocimiento a ninguna comunidad con título de comunidad indígena. Uh -huh. Ese trabajo no se ha hecho nunca y, mucha, y siempre el accionar de terceros Dentro de los territorios comunitarios, aún dentro de las reservas, ha sido con la firma o la autorización de la dirección de tierra de la provincia. Y no estamos hablando de esta gestión, de este gobierno. Esto ha sido históricamente desde el Estado. Entonces, yo creo que hay que generar una mesa donde eh, empecemos a visualizar eh, esta congruencia, digamos, de legislaciones. Entiendo que ellos eh, están mirando que lo hacen desde el marco legal que el Estado tiene, pero nosotros decimos, cuanto más se ponga en, en relieve que el está legalizado por las leyes que tiene el Estado para eh, proteger las tierras fiscales, como ellos la consideran, más se está violentando a los derechos de los pueblos indígenas en, en caso de las comunidades, ¿no? Doris, si no recuerdo mal, yo eh, tengo que hace como un año... Usted se reunió con el titular de Tierras para coordinar un trabajo en conjunto para inspeccionar en la provincia de Río Negro. ¿Cuál era la situación del territorio, de las comunidades? ¿Qué pasó con eso? Eh, mira, nosotros hemos avanzado en algunas cuestiones de, de lo que tiene que ver con reconocimiento de tierras, territorios, eh, Pero la hicieron, intervención, era... digamos, del Estado. ¿Ah, ¿Hay inspecciones se, se hicieron? En... Hay inspecciones que han salido y que deben salir en forma conjunta entre el CODES y la dirección de tierra. Pero de 50 notas aproximadamente que nosotros presentamos se han salido a 10. ¿Solo 10? Las otras hace 3, 4 años que se vienen piloteando porque no hay fondo, porque no se puede salir. Eh, eh, por distintas razones, digamos, no se puede no se puede eh, salir a hacer las inspecciones. ¿Y usted qué cree? ¿Que es sí, falta pues, de voluntad ¿santo? política? Eh, yo creo que hace falta una política de, digamos eh, de blanqueamiento, de, de de ver cómo es la división territorial real en el Río Negro uh -huh. porque si no siguen hablando, el Estado sigue hablando de tierras fiscales y nosotros seguimos hablando de territorios indígenas uh -huh. claro, ah, por pues, un lado en el caso este de las sí. aguadas este es un caso también muy particular porque a diferencia de otros lugares donde están más organizadas las comunidades originarias, son vecinos, son integrantes del pueblo mapuche que es, están en situación de vulnerabilidad, en total soledad. este ¿Cómo lo ve usted esta situación concretamente de Las Aguadas? Eh, yo no voy a, a, a decir que es una particularidad de la comunidad Las Aguadas porque hay otras comunidades que, que están en igual. esta situación. Está bien. Eh, creo que la misma situación se repite en la mayoría, si no, no estaríamos abocados permanentemente a hacer reclamos de políticas que vayan dirigidas hacia los pueblos originarios, pero el Estado se, eh, sigue diciendo que hacen políticas a, a nivel general, digamos, que incluyen a, a la mayoría de los habitantes eh, creo que el, la comunidad de las aguadas necesita fortalecimiento de hecho sé que ellos están organizando y ver cómo, cómo se fortalecen pero que ya es una cuestión eh, interna para con la comunidad. ¿Qué sería fortalecimiento? Eh, talleres de derecho, de organización, fortalecer el sistema organizativo que ellos mismos tienen, que puedan decidir por ellos mismos y no que se encuentre patrocinado siempre con otras personas que van de fuera de la comunidad. Uh -huh. Está. Le, me sigo preguntando en esto, ¿cuándo fue la última vez que se vio con Álvarez Costa usted, Cañuel? Eh... Con el doctor Enrique Álvarez Costa, no hace mucho. Eh, nos estamos viendo periódicamente, de hecho los dos dependemos del Ministerio de Gobierno, así que eh, no es que no nos vemos. No, pero igual me pregunto porque me, pare me suena como muy fuerte. Usted dice por lo menos 50 casos concretos que nos gustaría avanzar y trabajar sí. seriamente y solo se ha avanzado sobre 10. Va pasando el tiempo... Es una proporción, no tengo el número exacto sobre cuántos avanzamos. Pero bueno, pero mínimo, uno... claro es un claro entonces por ejemplo le doy un ejemplo concreto a ver la zona de la veranada de ñorquinco uh -huh. es una veranada que para el pueblo mapuche está en peligro por las pretensiones del señor Lewis no hemos logrado hacer la constatación y la certificación de ocupación ni siquiera de un espacio de la veranada de la comunidad encalao y la comunidad encalao estuvo la semana pasada trabajando acá uh -huh. usted que entiende que tierras de río negro entonces demora todo casi a propósito Eh, yo no digo que demora, yo digo que faltan políticas que tiendan a fortalecer eh, el reconocimiento real del uso del territorio de Río Negro, ¿no? ¿Y, y qué se puede eh, hacer? No porque... digo ni que sea culpable Álvarez Costa, ni que sea culpable este gobierno. Creo que estamos en un proceso que donde el Estado, siempre, justamente por la negación que ha hecho los derechos de los pueblos originarios, nos ha abastallado y nos ha ido quitando los territorios. Eso hoy hay que revertirlo. ¿Y cómo? Sabemos que tenemos legislación de sobra como para que esto, que nos sentemos en una mesa de diálogo y se haga una congruencia, es decir, que se unifiquen tanto los derechos que tenemos nosotros como pueblos originarios como los la legislación que tiene el Estado. Uh -huh. No okay. se puede eh, gobernar desde un solo lado, porque si no se visa en plena vulnerabilidad al resto. Bueno, claramente en estos últimos días el gobierno... ha tratado como que el único legal es el vecino José Paisani, en este caso de Las Aguadas, contra este, los que no pueden acreditar esta pertenencia a las comunidades originarias. Sí, sí. Eh, lo que sí eh, podría decirte es que, eh, generalmente, la dirección de tierra hasta ahora que no nos expresa por lo menos que nosotros lo único que es pedirnos informes al CODESI por eso es necesario también que se genere esa mesa de diálogo que donde podamos este juntar toda la documentación que tenemos porque si bien se piden informes al CODESI el CODESI ha estado enviando informes que se repiten que volvemos a decir lo mismo que volvemos a presentar la misma documentación y sin embargo siguen, seguimos en la misma situación o sea, ¿Y qué ha dicho el, el CODESI caso... sobre esta situación entre José Paisani y esta comunidad? Y nosotros presentamos el resumen o el, o el resumen de toda la documentación que se tiene acá de reconocimiento de la comunidad. Ajá. Con todo lo que significa, digamos, los reclamos que se han venido haciendo durante tantos años. La sensación que me quedo que tengo, y, y seguramente, ayúdeme y quizás me equivoque, es que el CODESI queda como entrampado en esta situación de un gobierno que no avanza y en el medio están las comunidades que cada vez sienten que le van corriendo más el alambrado como a la vieja historia. Yo eh, diría, más que quedar entrampado, digamos, las comunidades saben muy bien que el CODESI es una herramienta que tiene el pueblo mapuche para defender sus derechos y que sobre todo sirve a los fines administrativos, de poder demostrar me, dentro de la administración pública eh, cuáles son eh, el ejercicio de derechos que hacen las comunidades, sea en el territorial, o como en el boleto de marca y señal, en producción, en lo que sea. Uh -huh. Es una herramienta más, no es que el CODESI va a solucionar el... el Eh, todo el tema eh, de la problemática que tenga el pueblo mapuche. Este, si esta herramienta, el CODESI, no le sirve a las comunidades, las comunidades pueden y deben buscar otra, otros métodos para, para reclamarlo. Ahora, eh, nunca hemos considerado que el CODESI sea el fin del pueblo mapuche. Sí, sí, estamos de acuerdo. Estamos es una fin. herramienta más. Sin embargo, han expresado en, esto, en este tiempo de conflicto, concretamente con el tema de las. situación de las aguadas que se sienten poco acompañados por el por el si ¿Usted ha tenido entrevistas con la comunidad? Este, ¿Han podido conversar sobre este tema? ¿Que ellos necesitan más apoyo? Aunque, como dice usted, no sea el organismo en que deba solucionar todos los referidos. A las no, de hecho el problema territorial nosotros no se, lo podemos señalar, eh, no se lo podemos solucionar porque no es la facultad del CODESI solucionar el problema ese. ¿Pero ha estado con ellos no, estos que es días? No, es la dirección de tierra. Sí. Ahora, ¿usted ha estado con ellos en estos días? ¿Se ha entrevistado con ellos? Sí, por supuesto. Yo eh, no solo he estado con ellos, sino que he estado contestando a las distintas instituciones que piden informes. Ajá. Uh -huh. O sea, el acompañamiento hay que ver desde qué punto ellos lo están solicitando y se está haciendo. Uh -huh. y, eh, es estar en la plaza y no, no he estado, porque si, no estoy, si yo estoy en la plaza, ¿quién contesta eh, lo, todas las informes administrativos que están pidiendo? Uh -huh. Bueno, esperemos que el próximo lunes, entonces, eh, sea una instancia para agilizar esto que estabas contando, Doris, en relación a la cantidad de salidas que tienen que hacer a las distintas comunidades y no se hacen, quizás más apoyo financiero también para el CODESI para que, bueno, dé más herramientas, digamos, para que las comunidades puedan sentirse apoyadas en este sentido y, bueno, este sea productiva para no solamente el caso de las aguadas, sino todas las comunidades que hay en la provincia. Bueno, sí, nosotros también hemos puesto esa expectativa, digamos, que el lunes se pueda abrir una eh, el diálogo para solucionar el problema territorial, que puede ser el desencadenante de las aguadas, pero digamos, no es el único. Hay otras comunidades que están en iguales condiciones que las aguadas. ¿El lunes a qué hora y con quién? ¿Cómo? ¿El lunes a qué hora y con quién se van a poder encontrar finalmente? Eh... Yo creería que es solamente con la Dirección de Tierra, de todas maneras es una reunión a la que está convocando el señor Ministro de Gobierno, así que yo no sabría decir quiénes van a estar más en la mesa. Es que al Códice lo convocaron y que vamos a concurrir. ¿Cuánto recurso en dinero, no sé si capaz que lo tienen calculado, pero estiman ustedes que sería necesario para hacer esta inspección y relevamiento concreto del territorio en la provincia? ¿Cuánta plata sería falta? Eh, mire, yo diría que más que la dirección de tierra, lo que nosotros necesitamos es la implementación de la ley 2660. ¿Y cuánta plata y hace falta se para implementar esa, esa ley? Eh, no, nosotros no tenemos presupuestado, porque hay el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Sé que bajaron fondos al gobierno de la provincia para la implementación de la segunda etapa, pero todavía no se puede empezar el segundo relevamiento. Y la carpeta de la ley 2660 de las aguadas no está cerrada y... podría hacerse tranquilamente desde el, el nuevo tipo creativo. Uh -huh. Y solo si si fuera, por ejemplo, para las aguadas, ¿cuánta plata haría falta para hacer ese regreso? No, yo no, no puedo decirle cuánta plata. ¿Quién lo puede saber eso? Una cosa es la es ir de comisión y solamente ir a hacer la constatación de quién está, claro. y otra es mm. demarcar el territorio y re, hacer el reconocimiento. claro ¿Eso quién lo hace? ¿La dirección de tierras? Sí, la dirección de tierras. Bueno, Doris, estaremos atentos entonces el día el lunes, ¿qué será por la mañana, estimó usted o no? Eh, no, por la tarde. Por la tarde será. Bueno, bueno, bueno. muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo grande, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, ahí está, me parece que el dato más importante, el lunes, eh, por la tarde, al, a raíz de esta situación de la comunidad de Las Aguadas, hay una reunión entre el Ministerio de Gobierno, lo ha convocado el Estado, El co y el CODESI para hablar sobre todas estas situaciones. Hace exactamente un año se reunieron para hablar de estas situaciones. Y el avance no ha sido mucho. A mí la sensación clara es que no hay voluntad política de hacerlo. Sí. Y... Y me deja bastante que desear todo. Es una pena. Claro, y además que también está el, por otro lado la ley de relevamiento indígena... Más Tampoco es una herramienta que las comunidades pueden usar para defenderse. Más dividido sí, estás, más fácil te van corriendo al alambrado. Sí, sí. Más separado, más aislado estás, porque las comunidades que hacen terminan diciendo, bueno, al final el CODESI no sirve, el CAI no sirve, este no sirve, y terminan sola a los gritos. Porque estamos re observando eso. O sea, claro. No hay... Y entonces...